En la magia de un verso Una tarde de invierno Que te vi pasar Tú no querías aceptar Que germinaba algo grande En tu pecho por mi amor Desde aquel preciso momento Vives en mi pecho Y sufro si no está Y es imposible callar Que desde entonces en mi mente mágica pasión que me atrapa eres dueña de mi sueño porque este mi sueño está viva si algún día llegara a perderte seguro se pierde mi alma esas cosas no las pienso y solo saber que eres mía por En tiempo, en cualquier momento, estación o lugar Nos podemos encontrar Con nuestro signo destino Y a veces nos da Dolores, Yo que no fregué tanto tiempo Fui de puerto en puerto sin poder anclar Cuando intenté claudicar Llegué a tus playas y entonces tu brazo encontré en mi mente, mágica pasión que me atrapa, eres dueña de mis sueños, porque está en mis sueños cavitas, si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma. Esas cosas no las pienso, y mi sonrón saber que eres mía. Por